Yo no soy mensajero de nadie, no, no, pero, pero se, lo, se lo clarifico. Yo respeto las autonomías, respeto las autonomías. Es un principio que que, que señalo, respeto las autonomías políticas, de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entonces, si ustedes quieren denuncia todo el derecho tienen que hacerlo. Denuncias en laborales que correspondan, a la contraloría, los lo instancias. Pero yo yo insisto, yo soy siempre ordenado en la... El tema, a mí no me gusta ser mensajero de nadie. De nadie, yo respeto a la asociación, me relaciono con ellos institucionalmente y me relaciono con el municipio institucionalmente. y si ustedes tienen denuncias, tienen situaciones, tienen los canales los canales para, para hacerlo. A mí no me van a ver nunca amparando situaciones, sí. situaciones ilícitas o o de o de maltrato, pero conductos regulares. Cada cada instancia tiene que ser respetuosa de su de su tema. Además, hay que entender yo como senador no tengo facultades de fiscalización. Los diputados son los que tienen la facultad de fiscalización. Nosotros no tenemos facultades de, de fiscalización para yo pedir informes sobre la comisión o el proyecto, o el decreto, no sé cuánto, yo no tengo esas facultades.